Son quienes son los profesionales de la danza. Es por eso que hoy estamos en contacto con Luciana Gópez Arzani, que es de APADA, de la Asociación Pampeana de Danza. Buenas tardes, Luciana. Juan Pablo Bartolini te saluda. Juan Pablo de Bertolini, ¿cómo te va? Muy <ríe> Buenas bien. tardes, qué presentación. Bueno, Luciana, <ríe> la verdad es que, bueno, da gusto a veces, este, estiramos los bracitos o las patitas, este, digo porque andamos eh, desenvolviéndonos en otra realidad, después de los años de la pandemia, lo, estos dos años previos estuvieron muy duros, y si hay algún sector que lo sabe y con quienes hemos compartido eh, algún momento, es justamente la, la escuela de edad, la escuela del folclore, todas esas actividades culturales que se vieron machucadas por, por los aislamientos y, y, las, y las demás este, medidas que hubo que tomar para cuidarnos. Así que ahora nos, este, nos ensanchamos a la hora de pensar en nuestros consumos culturales, Luciana. ¿Vos cómo sí, lo ¿no? ves? Sí, totalmente. <risa> sí, totalmente. Es un nuevo despertar, creo yo, para... para... Sí, para todos, vale. bueno, para la danza también. Eh, la verdad es que es, hay, hay como una cosa de florecer ahí o una cosa este, resiliente que, que quiero empezar, si me permitís, contándoles esto, y es que la Pada tiene el gusto de acompañar a un, grupo de, a un grupo muy grande de gente autoconvocada para celebrar el 29 de abril. Digo, no ha sido una propuesta nuestra justo este año y hemos tenido la suerte de que la gente se acerque a la paga, la utilice como herramienta, eh, bueno, para todas las cuestiones institucionales, para poder conseguir un sonido, ¿no? Digo, como formar equipo con nosotros este, para, para, para esta jornada del 29 de abril. Así que me parece que eh, rescato primero esto. Es, está <ríe> es, muy bueno. Es lo, es lo más lindo de ese, 29, de ese 29 de abril es esto. Digamos, que la paga ha funcionado realmente como una herramienta. Muy bien. Eh, Sí, sí, sí, y es una movida grande de muchas escuelas, de muchos sectores de la danza, este, que se agrupan justamente, bueno, porque se están moviendo, porque hay movimiento, porque, bueno, y porque entienden la necesidad de visibilizar un 29 de abril, este, saben que no estamos celebrando nada, saben que esta es una jornada de, de concientización acerca de todo el camino que nos queda por recorrer, eh, pero bueno, justamente para esto es la agrupación, ¿no? Digamos, muy bien, muy se bien. Agrupa, se agrupa para que pasen estas cosas. Tal o sea, cual, que... tal cual. Eh, se sí. aunan energías, Luciana, y nos imaginamos que también hay conversaciones, hay debates, intercambios. Tal cual. Lo cierto es que mañana van a estar visibilizando en la propia plaza de San Martín, en Santa Rosa, sí, a partir sí. de las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que podemos imaginar que vamos a ver ahí? y yo te diría que te lleves una repostera un mate y te vayas vestido cebollita porque cuando te den ganas de bailar un gato una chacarera o lo que sea te vas a ir sacando primero una campera después otra después otra después otra y, y vamos a terminar bailando en la plaza eh, hay varios grupos para ver y pero bueno también vamos a tener música este para bailar y para Bueno, para estar en la plaza. Ya, muy bien. Va a hacer un estar con danza. Está muy buena la, la convidada, Luciana, porque se viene la fresca, los bancos de la plaza no son todos de madera, este, hay claro, algunos eh. que son bastante fríos, inhóspitos, así que el espectáculo o la propuesta no va a terminarse, no se va a extinguir en un rato, va a haber mucha no, no. persona participando, mucha escuela, mucho alumnado, y además color, me imagino, ¿qué pasa con el sonido? ¿O es todo un baile mudo o va a haber un bombo nada más no, no, no. vamos a tener de todo <risa> mira ah. en realidad los encargados de las de todas las actividades no no me voy a dar un crédito que, que no merezco las actividades en realidad las están las está organizando Gustavo Cáceres eh, y así que te puedo asegurar que va a haber de todo que va a haber murga va a haber bombo pero también vamos a tener música para bailar este, todo lo otro que los músicos no puedan tocar los músicos que quieran venir a tocar que vengan también Muy bien, muy bien, la propuesta sí, sí. está acompañada, nos imaginamos si van a poder usar, disponer de toda la Plaza San Martín, seguramente hay sí. un acompañamiento de la municipalidad, hay un lugar para enchufar, sí. hay alguna otra cuestión que haya facilitado la municipalidad, Luciana eh, eh, Fueron estas básicamente, que no son pocas que son, pero, pero el sonido y bueno, y Y, y la luz, ¿no? de la plaza muy bien, eh, muy dice, bien bueno, y, y la operación técnica de este sonido también o sea que, bueno digo, no es poco eh... Es, es, ah, digo, es un aporte. Es, es un aporte, es, sí, es un aporte. Sí, es un aporte. El tema es que hay una, una verdadera cantidad de, de personas que se acercaron a la asociación, se va a poder festejar en grande, vos dijiste que es una jornada de visibilización, de concientización, porque le recordamos a la audiencia, Luciana, es siempre o desde hace varios años eh, la gente de danza en La Pampa está tratando de ganar visibilidad para imponer... Poner, si se quiere, en la agenda de las políticas culturales en La Pampa eh, una, una ley o que se impulse una ley que este, proteja y eh, beneficie al sector. ¿Nos podés hablar de cuál es el proyecto, de en dónde estamos en realidad en la Argentina? Sí, básicamente lo que estamos proponiendo todo el tiempo es que se generen políticas públicas que, que le den un presupuesto Digamos, para ejecutar en danza. En todas las otras partes, porque hoy, por ejemplo, me preguntaban, ¿eh, que las escuelas de danza? No, las escuelas de danza, dentro del mundo de actividades que se pueden hacer en la danza, las escuelas de danza funcionan bastante bien. Digo, o tienen muchas más posibilidades de andar bien que, por ejemplo, una compañía de danza. Si yo te digo, para sostener una compañía de danza, donde le tengo que pagar a 24 personas un sueldo, eh, para las cuales tengo que tener capacitación constantemente, para las cuales tengo que, digo, moverlas de un lado al otro, bueno, me cuesta bastante más. Y no hay partidas nacionales, ¿cierto?, para ejecutar en, esta cosa, en investigación, por ejemplo. A ver, no hay partidas nacionales, ojo, ojo. Sí hay, lo que no hay es específicas para la danza, entonces todo el tiempo le estamos pidiendo a nuestros hermanos artistas, ¿me explico?, Entonces eso es lo que tiene que eh, es lo que nos estamos juntando todo el tiempo para decir, bueno, por favor, asignen un presupuesto y eso se hace a través de una legislación. De una, a, a nivel, esta una cruzada, legislación. Esta cruzada esta cruzada es nacional, si se quiere nacional. Luciana, pero si La, se trabajara sí, algo, actual. si se algo a nivel provincial, ¿cómo lo ves? Hay hay eh, muchas dificultades para pensar en que pase algo a nivel provincial. ¿O por ahí hay un run-run? ¿De qué estás enterada? Contanos. No, el quimento no me lo sé. Perdón, no sabía que tenía que estudiar quimento para venir. No, no, la verdad que no me he enterado. Es que yo sepa nada, dentro de la asociación, antes, antes de la pandemia, sí hubo una movida por generar una ley, pero bueno, como que... Yo creo que son procesos que se van dando, que, que todas son capas de la misma cosa, ¿no? Digo, incluso esto que falló y que, y que no lo hicimos sienta eh, precedente y que, bueno, eh, que más tarde o más temprano se va a dar, digamos, eso como filosóficamente hablando, ¿no? Más tarde o más temprano en algún momento se tiene que solucionar. Lo que no hay que perder es el rumbo de, bueno, de seguir pisando y pujando para que bueno, para que finalmente se logre, ¿no? Tal cual, tal cual. Luciana, no sé si estás al tanto, pero es, está trabajando fuertemente para que llegue a las escuelas de la educación pública de todo el país la enseñanza obligatoria de folclore, no solo a nivel bailable, sino en otra, que sea interseccional, digamos, que se aprenda música, que se aprenda sobre la historia, que se aprenda sobre sí, sí. los distintos polos culturales de la Argentina. Esto parece que ya viene cobrando... Este, una, una, una concreción más importante de la que podíamos sospechar hace un tiempo. La, ¿La pandemia habrá ayudado, Luciana, a las autoridades y a quienes tienen que diseñar políticas culturales de alguna manera a pensar y a entender la... la la importancia de estos de estos rumbos por los que venimos este bueno por los que venimos caminando si se quiere no estamos bailando todavía Luciana <risa> eh, siempre estamos bailando siempre eh, yo creo que a ver eh, me, me repite la pregunta <risa> si lo, si lo, claro si los si esta pandemia habrá servido Para generar nuevas políticas públicas, sí, yo creo que sí, que ha sido como generalmente, digamos, pero creo que en todos los niveles y en todos los estratos eh, nos va a pasar que nos vamos a repensar distinto, porque después de estar tantos días encerrados, todas las personas piensan distinto. Entonces yo creo que eso va a pasar naturalmente. Eh, lo que me parece, con respecto a la enseñanza de folclore en las escuelas, no me lo preguntaste, pero te hago el comentario, lo que me parece es que también está, que me parece fantástico buenísimo, porque a más se baila en las escuelas, mejor nos va a ir siempre. Eh, lo que creo es que se sigue reforzando por ahí justo en un punto que bueno, que por ahí puede servir igual, pero que no es el, el objetivo final que es prestarle atención a todas las cosas que se pueden hacer con la danza. Entonces acá lo que estamos garantizando es que las personas sigan aprendiendo danza. Está perfecto genial que garanticemos que la gente aprenda. Pero la transmisión del conocimiento no no no no es uno de nuestros mayores problemas. ¿El conocimiento de la danza se sigue transmitiendo? Sí. Que lo pongamos en la escuela me parece mejor aún. Pero me parece que todavía nos falta un poquito más caminar hacia los otros rumbos. no Bueno, ¿qué pasa con las compañías? ¿Qué pasa si no quiero transmitir el conocimiento nada más? Quiero transmitir el arte. ¿no? Claro. Quiero, que, y... Nada, ¿qué pasa si lo quiero hacer con otros ritmos? Como, no sé, uno urbano, ¿por qué tiene que ser uno argentino? Está bien, puede serlo, igual déjenla, o sea, buenísimo lo que está pasando, pero me parece como una acción muy pequeña, que ojalá sea como todas las acciones, este bueno, que, que hace que, que abunden, ¿no? Esta junto con otra, junto con otra, es lo que, fun lo que hace funcionar. Muy bien. ¿Qué es lo más disruptivo que vamos a encontrarnos mañana, Luciana, en la plaza? Digo, en este, ah. en este orden de eh, salirse de la danza clásica, contemporánea y del folclore. Hay, qué sé yo, en otra época hablaban de danza jazz. Yo no sé si sigue existiendo eso, pero por ahí están sí, bailando el hula. <risa> no, no se extinguió. <risa> no creo que se haya extinto ninguna danza. Eh, No lo sé, pero seguramente se van a encontrar con Murga y eso es una cosa fabulosa. Ya. Fabulosa, fabulosa <risa> eso ya bueno. Es lo máximo. Ahí están este... las disciplinas populares presentes entonces. Sí, sí, hay, pero se van a encontrar con, con todo. O sea, eh, danza contemporánea también van a encontrar, este, intervenciones danzadas van a encontrar, o sea, sí, van a encontrar. Muy bien, muy bien, y de encima bueno. después hay una continuidad en el Teatro Español, a partir de las nueve y media también va a estar completándose sí, esta jornada del Día Internacional de la Danza. Luciana, la verdad que estamos muy agradecidas contigo, no sé si te queda algo por mencionar, por reforzar no. o desear, eh, lo podés hacer aprovechando el micrófono a tu disposición estoy muy contenta de todo lo que está pasando que siga pasando mi deseo es que siga sucediendo así muy bien, así sea, Luciana es un gusto tenerte en la siesta que nos fue de nuevo y espero que sea un exitazo mañana, mañana a bailar gracias Juan Pablo gracias equipo, hasta pronto Luciana Gómez Arzani chau, chau. De...